Bueno, estamos ya. El, hoy comienza el verano, en la boca de la, de, del verano, y capaz que más adentro también, ¿no? Este, y bueno, por supuesto, hay una serie de cadenas de valor que se empiezan a mover.、Eh, Por supuesto, estos, este, estas zonas del país donde el turismo tiene, tiene mucho que ver, este, no solamente el turismo que viene de afuera, sino el turismo interno que también, por suerte, se ha incrementado. Y bueno, y yo siempre repito la misma frase: ¿qué es lo, lo segundo que hace un turista cuando llega? Lo primero, es ubicarse en su casa, en algo que alquiló, en un hotel. Lo segundo, dice: Bueno, ¿qué vamos a comer? <ríe> es así. Y, este, y bueno, por supuesto, este, la, la, la, la zona trata de responder a todo eso、eh, con, bueno, con distintos, distintos productos, y uno de ellos ha sido esta definición del cordero esteño. Y bueno, para saber en qué anda la cosa, estamos en comunicación con el gerente de Calaya y el doctor Guzmán Cubas, este, que bueno, ya ha habido reuniones sobre este tema, y bueno, queríamos hacer con él una apuesta al día.、Eh, Guzmán, la buenas tardes para ti, y el gusto de estar charlando contigo. Gustavo para el t i p a r a la audiencia, ¿sí? se s acerca el verano y, y se arranca a mover e s t e corderos pequeños que ya venimos trabajando junto con... El... con Calima, la Cooperativa San Carlos, e la Rural de Maldonado y la Corporación Gastronómica. Si bien durante todo el año tenemos reuniones mensuales de calificación, porque es algo que está totalmente en proceso y, y se está gestando, una vez que, que se arranca a, a, a arrimar la temporada, nos, nos juntamos de, de manera más frecuente, porque ya, ya se arranca a mover malos. plata con carne de cordero en los diferentes restaurantes y como tú decías, tí, semana pasada nos juntamos, hoy, hoy de mañana justamente nos, nos juntamos también de, de vuelta, tí, estamos haciendo algunas cosas que, que vamos a estar largando en lo que es temas justitarios, de, de comunicación y marketing y bueno, t r a b a j a m o s también en los s t o c k s en las próximas faenas, de manera que, que cuando llegue el pico de temporada, las la primeras e m a n a de enero, a Punta del Este, no Los falte carne de cordero en el g e s t a l a l Ya me habías hablado de, de una faena humana que, que ya está hecha. Este, de, ¿De cuántos animales? Este, que, vas, que es como el arranque, ¿no? Pero por si ya están planificando、Exacto. ahí, ¿no? Exacto, nosotros hicimos una faena ahora hace un mérito uno, de unos 300 g a n a l e s que quizás se, se está b o t a n d o los stocks, porque eso va todo, va todo desmenuzado en diferentes cortes, y hay, hay algunos restaurantes que usan, hacen plato s con un determinado corte, otros con otros, este, a veces algún corte medio particular, que todavía nos está costando un poquito más sacarlo, pero, pero, pero sí, ahora ya, hoy justamente estuvimos viendo eso, porque ya algunos cortes particulares ya estamos... quebrando t o d o y bueno ya estamos planificando una, una próxima faena si no es la semana que viene la siguiente、uh -huh. eh, guzmán ahora、eh, recurriendo no、Un、poco a tu profesión también de veterinario que cuando decís esos cortes especiales o bueno o c ó m o, o como hacen los cortes este desde el punto de vista anatómico a qué a qué parte pertenecen este para tener Un porque hay esto poco o un p restaurantes q u hay r e que por ejemplo hay un restaurante cocina mucho garrón de cordero、uh -huh. y hace un plato totalmente sofisticado con un garrón que lo tiene 5 o 6 horas de cocina c ó l vapor y es un garrón que o sea termina cuando te lo presentan en el plato la carne se retrae toda de hueso queda de hueso li libre este, Realmente adornado ese plato, por supuesto, una c a r n e garrón, que uno dice garrón de cordero, pero lo comé y lo corté con la cuchara, ¿no? s、sí, sí. sí. Eh, hay otro, otro, otro restaurante que trabaja mucho con el c o b o t e y el cordero,、uh -huh. este, cosa que a nosotros a veces nos, nos, llama un, que fuera, nos llama un poco la atención, pero son platos realmente espectaculares que, que, que da gusto、uh -huh. el poder comerlos porque es algo muy diferente a l que comemos.、Uh -huh. eh, hay, hay cordero que estamos acostumbrados a comer nosotros. Sí, sí, lo, lo, Después, ejemplo, todo el,、eh, el c o b o t e lo utilizan entero o chuleteado? もうひでてあうのをはせ、で、no, mm、はせんない、な、i な、な、 hay o o t r que usan usan tipo un rack más corto que estamos sacando estamos viendo poder sacar un corte nuevo estamos trabajando con alguien especialista del tema un corte un corte no común diferenciado después hay gente q u e u s a la pierna con hueso pierna sin hueso、uh -huh. asado este, sale la picaña la coleta cuadril el lomo el bife Este, hay una fábrica de pastas que hace muchas pastas r e l l e n a con carmen cordero también、sí. hay, hay diferentes variedades y, y bueno como te decía este, ciertos chefs se especializan en determinado corte y otros en otro corte que hace un poco también que eso sume porque si no nos quedarían todo, todos los asados d e clavo si、sí, si、sí, por, por supuesto el tema es, es como siempre no colocar todo menos, menos el valido todo lo demás para adentro Exacto. Sí, estamos viendo a futuro también de estamos trabajando en un tema de, de presentación del producto y poder poder en las tiendas gourmet de carne y poder también, también llegar con un producto bien bien presentado y diferenciado para que el consumidor final pueda, pueda comprar directo un track un en una tienda de carne、uh -huh, sin duda、eh, c ó m o están、eh, moviéndose con el tema por supuesto no recién al, al principio decíamos una cadena de valor en fin este Con el tema de, este, por supuesto, ¿no? de, de, del costo de la, de la materia prima, ¿dios? que por supuesto no, no ha tenido quizás las oscilaciones que han tenido los vacunos, pero, pero está ajustado a lo que puede hacer donde cada uno obtenga, obtenga lo suyo, para empezar por los productores. Y bueno, estamos trabajando en eso, como todos sabemos, si bien acá la carne vacuna también tuvo el ajuste de la baja grande en los últimos dos meses, a c á r n e cordero también bajó. Y, y bajó bastante y bueno estamos, estamos trabajando en eso también de, de poder al productor que, que, que pueda sacar algo diferenciado y eso también un poco un poco el trabajo que estamos haciendo en el convenio que hicimos con el ministerio de b a n a d e r í a y cultura de p e c e y con el sur de poder, de poder trabajar a nivel de los establecimientos de, de De establecimiento que, que sacan corderos para corderos t e ñ o s pueda tener un producto diferenciado también、uh -huh. y por ende más, más rentable. Sin duda, sin duda.、Eh, Gómez, la, la, la última, que nos quedaría muchas más cosas, ¿no? pero bueno, siguiendo un poco los eslabones, por supuesto, ¿no? está la c o o p e r a c i ó n Gastronómica, este, que bueno, que tiene este, quizás una mirada. Este, desde el otro, un poco del otro lado, ¿no? Como se llama, del campo al plato, y bueno, e l l o s está n más, más en contacto con el plato y el cliente. Este, ¿qué, cómo, ¿Cómo la ven la temporada? En fin, este, ¿qué prevén con respecto a la demanda? No sé, algún comentario que ellos hagan. Y bueno, yo lo, lo hablo bastante con ellos, ellos que esperan tener una, una temporada, vendría a ser a la. una temporada normal a las que habían antes de, de que, que sufriéramos la pandemia、uh -huh. yo creo que, que todos están, están en s t á en víspera de eso de, de poder tener una temporada normal si bien la temporada pasada fue bastante bueno pero capaz que fue un, un 70% lo que eran antes y que ahora están, están en miras de poder tener una temporada normal y ojalá que así sea para, para toda la gente que vive la temporada y toda la gente que también trabaja en, en Maldonado y solas d a d i r e Sí, sí, por supuesto, n o y aparte, por supuesto, está todo el sector servicios de, de lo que es gastronomía, que, que bueno, este. Que por supuesto es bastante, bastante fuerte y que en definitiva son quienes venden los platos, ¿no? Es、sí, decir, porque este, la gente viene y dice, che, ¿qué más me ha recomendado? Y está, o sea, hay un hay un cordero, que se llama Cordero Esteño, que es cordero de esta zona, que es una manteca. Y bueno, ahí creo que ya te vendí el plato. O por lo menos, d e c i r bueno, vamos a probarlo, ¿no? Este, así les es un gran importante. Sin lugar a duda, aparte. es como todo las la temporadas en las playas tienen que ser buenas porque hay mucha gente que la, la entrada normal que tiene también、uh -huh. entonces yo creo que estoy convencido que es algo que mueve todo y por ende termina moviendo todos los departamentos del costado entonces yo creo que todos te, tenemos deseo de que las temporadas sean buenas para t o d a r a s playas、uh -huh. i n duda guzmán este las gracias por bueno por esta apuesta al día con el, con el tema cordero esteño este por supuesto que le deseamos la este, la mejor de la suerte es con, con, con el tema porque lo merece y, este, y bueno ya de paso saludar a la gente、eh, a los amigos de calay de, del norte del departamento por la fiesta pues, muy, muchísimas gracias Gustavo, estamos en contacto y, y que tenga, que tenga una, una muy linda fiesta muchas gracias un abrazo